Esperamos que esta instancia de audiencia pública sirva para eh, generar herramientas que nos permitan mejorar eh, el trabajo en los distintos medios de comunicación, ¿no? pero desde la perspectiva de la comunicación como un derecho y como un servicio, que es la premisa principal eh, que tenemos los medios comunitarios y, y populares. Eh, como primera mm, intención, o por lo menos eh, lo que queremos dejar planteado, es esta necesidad de mejorar... Eh, la articulación con el Estado, ¿no? Me parece que eh, en esta pandemia eh, se planteó un poco las deficiencias en términos de comunicación desde eh, cada medio de comunicación y particularmente, ¿no? Pertenecemos también al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Farco. Eh, hay que mejorar un poco la, la articulación con, con estas redes, ¿no? De medios comunitarios y populares, pensando también en mecanismos de redistribución eh, de la pauta oficial que nos lleven a federalizar la comunicación y a fortalecer nuestra democracia en cada uno de los territorios.